Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Otra aventura de los cinco, de Ned Blyton. Capítulo 13 Pero antes quiero mandar un saludo enorme a Gael Chacón Cepeda, de 6 años, que vive en Cajicá, Colombia. Él tiene dos gaticas, Poli y Gala. Él es un amigo muy especial porque nos ha acompañado en algunas tardes de lectura. También quiero mandar un saludo a Ananda Gutiérrez de Benicarlo, en Valencia, España. Ya tiene seis años y le gusta mucho los cuentos de los cinco secretos. Este cuento es para ustedes. Capítulo 13. Julián se lleva una sorpresa. Los chicos estaban echando mucho de menos a Jorge. Tío Quintín les había prohibido subir a su cuarto para verla. «Unas cuantas horas de meditación tal vez mejoren su carácter», dijo. «Pobre Jorge», dijo Julián. «¡Qué desgraciada es! ¡Anda! ¡Fijaos cómo nieva!» La nieve caía abundantemente. Julián se acercó a la ventana y contempló el paisaje. «Tengo que salir al jardín y ver cómo la pasa Timoteo», dijo. «No quisiera que el pobre se helara. Supongo que estará perplejo preguntándose qué es la nieve». Timoteo estaba en verdad perplejo, contemplando cómo iba cubriéndose todo de una capa blanca. Se sentó en la perrera sin dejar de observar la caída de los copos. Se sentía muy desgraciado. ¿Por qué tenía él que estar en esa perrera, muerto de frío? ¿Por qué no venía Jorge a recogerlo? ¿Es que su amita ya no lo quería? El perrazo estaba abatido, tan abatido como Jorge, Se alegró mucho de ver a Julián, dio un salto y se abalanzó sobre él lamiéndole la cara. —¡Buen perro! —dijo Julián. —¿Te encuentras bien? —Ahora voy a limpiarte esto de la nieve y ponerte la perrera en otra dirección para que no se te metan dentro los copos. Así, ¿ves? Está mejor. No, muchacho, no vamos de paseo, al menos por ahora no. El chico le dio unas palmaditas cariñosas y le prodigó otras carantoñas, pero enseguida volvió a meterse en la casa. Julián, el señor Roland va a salir solo a dar un paseo. Tía Fanny está dedicada a sus ocupaciones y tío Quintín trabajando en el despacho. ¿No podemos aprovechar la ocasión para subir y hacerle visita a Jorge? Nos lo han prohibido, dijo Julián duditativo. Ya lo sé, dijo Dick, pero valdría la pena de arriesgarnos con tal de darle una alegría a Jorge. Debe ser terrible para ella tener que estar metida en la cama sabiendo además que no podrá ver a Timoteo durante varios días. «Será mejor que vaya yo solo, que soy el mayor», dijo Julián. «Vosotros dos quedaos en el cuarto de estar y charlad Así, tío Quintín creerá que estamos todos reunidos abajo. Voy arriba un momento a ver a Jorge». «Muy bien», dijo Dick. «Dile que no la olvidamos, ni a ella ni a Timoteo». Julián subió silenciosamente la pequeña escalera, abrió la puerta del cuarto de Jorge y se introdujo en él cerrándola luego tras de sí. Pudo haber sentada a Jorge en la cama, y mirándolo agradablemente sorprendida. ¡Shh! —dijo Julián. —Nadie sabe que he venido aquí. —¡Oh, Julián! —dijo Jorge alegremente. —¡Cómo me alegra que hayas venido! —Me encontraba muy sola. —Siéntate aquí en la cama. Así, si oímos que alguien de pronto se acerca, te podrás esconder debajo. Julián se sentó en la cama. Jorge empezó enseguida a ponerla a la corriente de todo lo que había pensado. Estoy segura de que el señor Roland es el ladrón. Ya lo creo que estoy segura. Por favor, Julián, no te creas que te digo eso porque le odio. No es por eso. Al fin y al cabo, yo lo vi una tarde registrando el despacho y luego otra vez a medianoche. Seguramente se enteró de que mi padre estaba haciendo un trabajo importante y decidió robar las hojas manuscritas. Le ha venido como anillo al dedo que necesitásemos un preceptor estoy segura de que él es quien ha robado las hojas y de que se opone a que Timoteo viva en la casa para poder ir seguir haciendo sus fechorías sin que el perro pueda oírle y despertar a los demás. Oh, Jorge, creo que te equivocas, dijo Julián, que no podía soportar la idea de que el preceptor pudiera hacer cosas así. Todo eso que dice son fantasías increíbles. Ocurren montones de cosas increíbles, dijo Jorge, montones, y esta es una de ellas. Bien, si es cierto que el señor Roland robó las hojas, estas deben estar en algún lugar de la casa, dijo Julián. Él no ha salido en todo el día. Seguramente las tiene en su dormitorio. Desde luego, dijo Jorge excitadísima. Qué ganas tengo de que se vaya un rato. Entonces podré registrar su dormitorio. Jorge, tú no harás eso, dijo Julián molesto. Lo que a ti te ocurre sencillamente es que no sabes las cosas que soy capaz de hacer si se me mete en la cabeza hacerlas, dijo Jorge contrayendo firmemente los labios. Oh, ¿qué es ese ruido? Había sonado un portazo. Julián se dirigió cautelosamente a la ventana y miró afuera. En aquel momento había cesado de nevar y el señor Roland había aprovechado la ocasión para salir de la casa. Es el señor Roland, dijo Julián. Oh, yo podría ahora mismo registrar su habitación si tú te quedas en la ventana vigilando para avisarme si regresa, dijo Jorge destapándose. No, Jorge, no lo hagas, dijo Julián. Te digo de verdad, no está bien registrar el dormitorio de una persona así como así. Y de todos modos, me atrevería a decir que, si es que robó las hojas, se las ha llevado consigo ahora. Seguramente ha ido a entregárselas a alguien». «No se me había ocurrido», dijo Jorge mirando a Juliana con los ojos muy abiertos. «¡Qué contrariedad! Por supuesto que posiblemente eso es lo que ha ido a hacer. Él conoce a los artistas de la granja Kirrin, Seguramente están implicados también en el asunto. "Oh, Jorge, no seas tonta", dijo Julián. "Estás haciendo una montaña de un granito de arena, hablando de complots y de lindezas por el estilo. Cualquiera diría que estamos metidos de lleno en una aventura de lo más extraordinaria". "Pues bien, yo estoy segura de que es así", dijo Jorge inesperadamente y con acento solemne. "Tengo la impresión de que estamos metidos en una gran aventura". Julián miró a su prima detenidamente. ¿Era posible que fuera verdad lo que acababa de decir? Julián ¿quieres hacer algo por mí? —pidió Jorge. —Desde luego —dijo el muchacho rápidamente. —Sal de casa y sigue al señor Roland —dijo Jorge. —No dejes que él te vea. Hay en el armario del vestíbulo un impermeable blanco. Póntelo, que no será fácil distinguirte así entre la nieve. Síguelo y comprueba si se reúne con otras personas y les entrega alguna cosa que puedan ser los papeles que han desaparecido. —Los podrás distinguir bien. Son muy grandes. —Está bien —dijo Julián lo haré, pero a cambio prométeme que no registrarás el dormitorio del señor Roland. Esas cosas no se deben hacer, Jorge. Yo las debo hacer, dijo Jorge, pero no haré nada si es que por mí resuelves seguir los pasos del señor Roland. Estoy segura de que lo que ha robado se lo entregará a sus cómplices. Y estoy segura también de que esos cómplices no son otros que los dos artistas que simulaban no haberlo conocido nunca. Ya verás cómo te equivocas, dijo Julián, dirigiéndose a la puerta. Y de todas formas, no creo que pueda seguir los pasos al señor Roland, porque hace ya lo menos cinco minutos que se ha marchado. No seas tonto, podrás seguirlo muy bien. Habrá dejado sus huellas en la nieve, dijo Jorge. Oh, Julián, había olvidado decirte lo más interesante. Pero, querido, ahora no hay tiempo ya. Te lo diré cuando regreses, si es que vuelves a tiempo. Se trata del camino secreto. ¿De veras? Dijo Julián entusiasmado. Había constituido para él una gran decepción no haber podido hasta entonces averiguar nada sobre el particular. Está bien, haré lo posible por regresar pronto. Si no vuelvo enseguida, no te apures. Aunque sea la hora de acostarnos, seguro que regresaré. Se dirigió a la puerta y la cerró. Desapareció tras ella. Bajó la escalera y asomó la cabeza al cuarto de estar, donde encontró a los demás y les dijo que se disponía a seguir los pasos del señor Roland. Más tarde os diré por qué dijo. Se puso el impermeable y salió al jardín. Estaba comenzando a nevar de nuevo, pero no tan fuerte como para que se hubieran borrado las huellas del señor Roland. Este se había puesto para su excursión unas grandes botas Wellington, y sus huellas estaban bien marcadas sobre la nieve, que formaba una capa de seis pulgadas de espesor. El muchacho empezó a seguirlas andando muy deprisa. El campo tenía un aspecto auténticamente invernal. La nieve era muy densa y espesa y al parecer iba a nevar mucho más todavía. Siguió corriendo tras las huellas, pero del preceptor no había ni señal. Por todo el helado camino se distinguía la doble hilera de las huellas. Julián empezaba a desalentarse. De repente oyó voces y se detuvo. Había allí un gran matorral de genista y las voces procedían al parecer del otro lado. El muchacho se acercó al matorral. Oyó la voz del preceptor hablando bajo. No podía entender ninguna palabra de la que decía. ¿A quién podía estar hablando? pensó. Se adentró entre el matorral, por el hueco que, aunque a propósito era bastante espinoso, Julián pensó que a través de ese hueco podía llegar al otro lado del matorral. Apartó las punzantes ramas con un gran cuidado, y una vez en el otro lado, vio, ante su asombro, al señor Roland hablando con los dos artistas de la granja Kirin. —¡El señor Tomás y el señor Wilton! —Pues Jorge tenía razón. El preceptor se había ido a reunir con ellos, y según veía Julián, le entregaban en aquel momento un paquete de hojas dobladas al señor Tomás. —Parecen iguales a las que usa Tío Quintín para escribir —se dijo Julián a sí mismo. —¡A fe que es un asunto extraño! —Empieza a parecerme que se trata de un complot en el que el señor Roland es el centro— el señor Thomas se metió los papeles en el bolsillo de su abrigo. Musitó después unas palabras que los agudos oídos de Julián no pudieron captar, y luego los artistas se marcharon, dirigiéndose a la granja Kirin. El señor Roland retrocedió por la senda que llevaba al camino principal. Julián se agazapó lo más que pudo dentro de su espinoso escondite de genista, confiando en que el preceptor no volviese a la cara y lo descubriese. Afortunadamente no ocurrió así. Siguió rectamente a su camino y desapareció entre la nieve, que ahora caía con gran abundancia. El tiempo empezaba a ponerse oscuro y Julián, incapaz casi de distinguir el camino, corrió veloz tras el señor Roland, aterrorizado ante la idea de perderse en medio de la tempestad de nieve. El señor Roland también procuraba por todos los medios llegar cuanto antes a la casa. Virtualmente corría hacia Villaquirrín. Por fin llegó a la puerta del jardín y Julián vio cómo se dirigía a la casa. Necesitaba dar tiempo al preceptor para que se quitara la impermeable y las botas. Le dio un golpecito a Timoteo mientras pasaba junto a él y por fin se introdujo, a su vez, en Villa Kirin. Se quitó su indumentaria de nieve y se metió rápidamente en el cuarto de estar antes de que el señor Roland pasase por allí camino a su dormitorio. —¿Qué ha ocurrido? —preguntaron Dick y Ana— al ver a Julián en el estado de gran excitación. Pero no pudo decirles nada, porque en aquel momento llegaba Juana para servir el té. Ante la gran decepción de Julián, no pudo decir nada a los demás en todo el resto de la tarde porque los mayores, uno u otro, estaban siempre con ellos en la habitación. Tampoco podía ir a ver a Jorge. Le costaba mucho trabajo aguantarse sin decir nada, pero, quisiera o no, tenía que hacerlo. —¿Está nevando todavía, tía Fanny? preguntó ana su tía fue a la puerta y miró afuera la nieve había sobrepasado la altura del escalón de la entrada sí dijo al volver está nevando una enormidad si sigue nevando así vamos a quedar blanqueados como ocurrió hace dos años estuvimos sin poder salir de la casa durante cinco días ni el lechero ni el panadero podían venir afortunadamente teníamos leche condensada en gran cantidad Y el pan lo hice yo misma. Pobre chicos, seguramente mañana no podréis ir de paseo. Nieva mucho. ¿También quedaría bloqueada por la nieve la casa de la granja Kirin? Preguntó el señor Roland. Oh sí, y más que esta casa, dijo tía Fanny. Pero eso no preocupa a los ganjeros. Tienen provisiones en abundancia. Quedarían bloqueados más días que nosotros. Julián empezó a hacer cábalas sobre por qué había hecho esa pregunta el señor Roland. ¿Estaría preocupado por si sus dos amigos no iban a poder salir a enviar por correo los papeles a algún sitio o tomar un autobús o un coche para el mismo menester? El muchacho estaba convencido de que esta era la razón por la cual el señor Roland había hecho la pregunta. El tiempo se le hacía larguísimo, buscando una manera de decir a los demás lo que sabía. «Estoy cansado», dijo alrededor de las ocho. «¿Puedo acostarme ya?» Dick y Ana lo miraron atónitos, Normalmente, como él era mayor, era el último en irse a la cama. Y esta noche, antes de que nadie se fuera a acostar, él estaba pidiendo permiso para hacerlo. Julián les guiñó un ojo y ellos empezaron a comprender. Dick dio un enorme bostezo y Ana hizo lo mismo. Su tía soltó la prenda que estaba cosiendo. —Parecéis muy cansados —dijo. —Creo que será mejor que os vayáis todos a la cama. —¿Puedo ir antes fuera? —¿A echar un vistazo a Timoteo a ver si está bien? —preguntó Julián. Su tía asintió con un gesto. El muchacho se puso el impermeable y las botas y salió de la casa. La nieve estaba ya bastante alta y casi cubría la perrera de Timoteo. El can había escarbado en la parte que daba la puerta y había hecho un hoyo, desde donde observaba a Julián cuando éste salió. —¡Pobre viejo! ¡Tener que pasar la nevada aquí solo! —dijo Julián. Le dio al perro unos golpecitos y éste empezó a jimotear. Estaba pidiendo a Julián que lo dejara volver con él a casa. «Yo bien lo quisiera», dijo Julián, «pero no puede ser, Timoteo. Mañana vendré otra vez a verte». Volvió a la casa. Los chicos dieron las buenas noches a su tía y al señor Roland y se dirigieron a la escalera. «Desnudados rápido, poneos las batas y vamos al cuarto de Jorge», susurró Julián a los otros. «Y nada hace ruido», «No vaya a ser que suba, tía Fanny. ¡Venga, rápido!» Antes de que transcurrieran tres minutos, los chicos se habían desnudado y estaban en sus batas en la cama de Jorge. Ella estaba muy contenta de verlos. Ana se metió en la cama con ella porque tenía mucho frío. Julián ¿cómo ha ido la persecución del señor Roland?» preguntó Jorge. «¿Por qué la has perseguido?» dijo Dick, que no tenía la menor idea del asunto. Julián contó lo más rápidamente que pudo todo lo que Jorge había sospechado y cómo se había puesto a perseguir al preceptor. Y lo que había visto después. Cuando Jorge oyó a Julián decir que el preceptor le dio un paquete de hojas de papel a los artistas, sus ojos fulguraban de indignación. ¡El muy ladrón! Aquellas serán seguramente las hojas que ha robado. Y pensar que papá es tan amigo suyo. ¡Oh, qué podríamos hacer! Esos hombres se llevarán las hojas lo más pronto que puedan con todo el tiempo que le ha costado a papá escribirlas, y su secreto acabará siendo descubierto, probablemente para utilizarlo en un país extranjero. «No podrán llevarse los papeles», dijo Julián. «No tienes idea de cómo está nevando, Jorge. Nosotros tenemos que estar aquí sin poder salir de casa durante varios días, y lo mismo les pasará a los que viven en la granja Kirin. Probablemente esconderán los papeles en algún sitio de la casa». Si nosotros pudiéramos de algún modo llegar hasta allí y registrarlo todo. No podemos de ninguna manera, dijo Dick. Acabaría llegándonos la nieve al cuello. Los cuatro se miraron unos a otros con cierto aire de tristeza. Dick y Ana difícilmente podían creer que el simpático señor Roland fuese un ladrón, quizás un espía, dedicado a sustraer un secreto científico a un amigo suyo. Pero, sea como fuere, ellos no podían impedirlo. «Quizás sea mejor que se lo digas a tu padre», dijo Julián al final. «No», dijo Ana. «Él no se lo creerá, ¿verdad, Jorge?» «Se reiría de nosotros y se iría directamente a decírselo al señor Roland», dijo Jorge. «Porque ellos significaría que yo le quería dar un consejo, y él no admite consejos de nadie». «¡Shh! ¡Viene tía Fanny!», dijo Dick de pronto. Los chicos salieron rápidamente del cuarto y se metieron en la cama. Ana salió de la de Jorge y en un momento estuvo acostada en la suya. Todo era paz y tranquilidad cuando tía Fanny entró en el dormitorio. Les dio las buenas noches y los arropó. Tan pronto como se hubo marchado, los chicos estaban otra vez reunidos en el cuarto de Jorge. «Jorge, cuéntanos ahora lo que tenías que decir sobre el camino secreto», dijo Julián. «Oh, sí», dijo Jorge, «claro que lo mejor lo que yo he pensado es una tontería. Pero es el caso que allá abajo, en el despacho», hay ocho recuadros en el entrepaño de la pared y además el suelo es de piedra y la habitación está orientada al este. Una serie de coincidencias, ¿verdad? Justo lo que decía aquellas instrucciones de la tela antigua. ¿Hay allí también un armario? Preguntó Julián. No, pero sí todo lo demás. Yo me pregunto si no será que la boca del camino secreto está en el despacho y no en la granja. Al fin y al cabo, las dos casas forman una sola propiedad, como sabes. ¡Estupendo, Jorge! ¡Tal vez tengas razón! ¡A lo mejor la entrada del camino secreto está en esta casa! ¡No es maravilloso! Dijo Dick. ¡Vamos rápido al despacho a ver si encontramos algo! ¡No seas tonto! Dijo Julián. ¿Es que quieres que nos metamos en el despacho ahora que está allí tío Quintín trabajando? Prefiero enfrentarme con veinte leones antes que con el tío... «sobre todo después de lo que ha ocurrido». «Bueno, nosotros tenemos simplemente que averiguar si lo que dice Jorge es cierto. Se trata únicamente de que tenemos que averiguarlo», dijo Dick, olvidándose de hablar en voz baja. «¡Calla, idiota!», dijo Julián, dándole un golpe. «¿Es que te has propuesto que toda la casa suba y se meta aquí?». «Lo siento», dijo Dick. «Pero caramba, todo esto es muy interesante. Es una nueva aventura» tal como yo había dicho, dijo Jorge ávidamente. Escuchad, podemos esperar hasta medianoche, cuando todos estén ya dormidos para bajar y meternos en el despacho. ¿Os parece que probemos suerte? A lo mejor mi idea es equivocada, pero tenemos que comprobarlo. Creo que no podré dormir ya hasta que comprobemos si uno de los ocho cuadros que hay encima de la chimenea se mueve. Yo tampoco podré pegar el ojo, dijo Dick. Oíd, ¿nos sube alguien? Vamos, Julián. Volveremos aquí a medianoche y bajaremos luego al despacho para ver si Jorge tiene razón. Los dos chicos fueron a su dormitorio. Ninguno de los cuatro podía dormir, sobre todo Jorge. Estaba boca arriba, en la cama, despierta, y dándole vueltas y más vueltas a todo lo que había ocurrido desde las vacaciones. Es un terrible rompecabezas, pensó. Al principio no entendía nada, pero ahora parece que las piezas van encajando entre ellas. Fin del capítulo ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae y si quieres apoyar nuestro proyecto de lectura desde un dólar, puedes hacerlo visitando la página patreon.com barra cuentos infantiles. ¡Chao!